Check it out, man.、Yeah. It's cool, eh? Are you? Lisa.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 que luego los distribuyo por el callejón. No es demasiado para ustedes. Se trata de hip hop, los dibujos en las paredes. De verdad lo sienten tanto como cuentan en las redes. O se trata de pasar el rato para que un par de gatos corren cuentos. Yo no tengo que hablar de Biggie ni Tupac. Tampoco cuánto sé de todo el movimiento. Raperos del momento, entienden lo que cuento. Mientras escribo tengo dos kilos bajo el asiento y soy tranquilo. Sigo tranquilo, mi pulso quieto. Cuando quiero salgo a la calle enseño de respeto a estos payasos. Que piensan que tienen barras para el delto Pero el delto entiende claro q u i e n es vago y q u i e n es quieto Así que calma el flow MDB no compadece A ningún gil que tire y piense que se lo merece Desde el año 2013 haciendo que esta mierda pese Lleno en contra de la poli, de políticos y jueces Por la yeca Por la teca, por manteca Si no me aprueban estos son todo una manga y feca Que el papá de estos o y yo porque yo cuento la neta Le g u s t a a quien le guste, a mi banda se la respeta Cuántos cuentos cuentan con carachas vivas en la escena No van a hacerlo así por más que todo el día se entrenan Porque para esto se nace papi lo llevo en la pena Como el s e m n el Frank, el Troca y el Chuleta cuando suenan por la esquina Andamos pesando la purina, andamos cargando la turbina Dicen que llegamos a los barrios de la Argentina La dominicana llama, d i c e mero quiero vitamina Porque sabe que hay categoría en todo lo que tengo Difícil mantenerse mira cómo me mantengo Haciendo plata si lo canto, si lo robo, si lo vendo Para que mis hijos tengan unos lindos p a s a d o s Tiempo Eso no es música, es droga, eh. El está en la pista yeah!